Lección 2. Listos. Me llamo Felipe Rodríguez Delgado. Soy estudiante en el Instituto Miguel de Cervantes. Tengo 15 años. Somos seis en la familia. Mis padres, mis dos hermanos, mi abuela y yo. Vivimos en las afueras de Madrid. Mi padre se llama Ignacio Rodríguez de la Torre. Tiene 43 años. Es ingeniero en la SEAT. Una gran empresa de coches. Muy moderna. Mi madre se llama Juana Delgado González, tiene 41 años y trabaja como médico en un gran hospital de Madrid. Este hospital es muy conocido y moderno. Somos tres hermanos. Mi hermano mayor, Alberto, es un buen chico. Tiene 20 años y estudia en la universidad para ser abogado. Alberto y yo somos parecidos. Mi hermana menor se llama Teresa. Es pequeña, tiene solo 6 años y estudia en una buena escuela primaria. Mi abuela se llama Isabel, vive con nosotros. Es de Salamanca, una ciudad pequeña. Nuestra familia es muy divertida, porque somos muchos. Hablamos y comemos mucho. Y nunca estamos tristes. Tenemos un perro y un gato también.